Opa Opa Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, o ya buenas noches, ya son las 6 de la tarde. Este es una emisión más de su programa El Areópago, un programa que tiene como finalidad poner en crítica, eh, en diálogo crítico y analítico, la, la propuesta evangélica frente a todo lo que acontece día con día en nuestra sociedad, en nuestras vidas personales, en el entorno, en todo la, la, lo que conocemos como mundo en general. Y bueno, el día de hoy eh, acaban de escuchar la canción, una canción de, de Edgar Lira, un, un ex cantante cristiano, <risa> eh, y que luego hizo un grupo llamado Ciudad Lipton, que, que bueno, no tuvieron mucho éxito, pero esa canción que se llama Es la Historia, pues es, un, es una canción que refleja precisamente lo que en ocasiones pasa ¿no? en nuestra sociedad, que es precisamente la cuestión de las etiquetas de la exclusión, y que obviamente no, no va acorde a lo que... Eh, el, la Biblia y en este caso el Evangelio ¿no? proponen. Pero bueno, eh, antes de esto, de introducirnos al tema, eh, hay, hay algo que, hay un texto que me gustaría leerles, hay un texto de un de un escritor bíblico que se llamó eh, Coelet. Él este, era un escritor precisamente que se dedicaba a A ver la, las problemáticas que, que, que pasaban en su tiempo, en, en, en la Biblia hay un libro que si en algún momento ustedes julgaron, no se llama Eclesiastés Y ese libro es de los pocos libros que, que se llaman dentro del canon bíblico como sabiduría o, o, o géneros sapienciales ¿Cuáles son estos géneros sapienciales? Bueno, en la Biblia, así como en toda biblioteca, hay una clasificación de libros En este caso los, los libros sapienciales o los de sabiduría, los de la sabiduría de, de, de la cultura hebrea o de la cultura semita, eran estos. Eh, los libros se, se componían de varios autores, no solamente era uno. Y bueno, los que quizá más son conocidos son los de Salmos y los de Proverbios, pero no son los únicos. También hay otros como el de Sabiduría, el de Cantares, este y en este caso también eh, eclesiastés forma parte de ese canon Eclesiastés o en hebreo Kohelet, o Kohelet eh, es un libro que, que plantea la visión que tienen los hebreos o los semitas antiguos acerca del mundo y, de, y de, de su concepción temporal, de lo que quizá plantea o, o lo que es la felicidad. El libro se escribe durante eh, el tiempo helénico. ¿Cuál es este tiempo? Bueno, precisamente cuando Alejandro Magno eh, conquistó todas estas tierras, estas tierras medio orientales, Y en respuesta de la influencia filosófica no de este tiempo, en este caso de los epicúreos, de los estoicos, de los cínicos, los mismos hebreos tenían su propia forma de entender o de ver la sabiduría. Eclesiastés no es un libro filosófico como algunos plantean, ¿no? Eclesiastés es una alternativa diferente. ante lo que la filosofía en aquel tiempo proponía, ¿no? en este caso los estoicos ¿no? al, al renunciar a la vida ¿no? porque para ellos eh, la muerte es la mejor dicha porque se liberan de todo el sufrimiento que hay aquí o los epicúreos ¿no? que, que ellos plantean el placer ¿no? como uno de sus principios o los cínicos ¿no? como una contracultura a la misma Grecia Donde ellos buscan el ascetismo, eh, donde buscan liberarse de todas aquellas cosas que las pueden esclavizar para vivir o ejercer su libertad. Pero Eclesiastes no es un libro que tenga que ver con esto, aunque pareciera ser que sí. Porque Eclesiastes más que nada va a, va a mostrar cómo en aquel tiempo una cultura que, como siempre, estaba a punto de extinguirse, como era la judía, tenía que salir a flote desde su propia identidad. Es decir, ellos no ven... a la vida como un problema y tampoco ven a la vida como un escape de la realidad y mucho menos creen que la vida se deba vivir solamente aislada o, o, o en lo ascético o, o como en, inclusive en el cristianismo actual se entiende no durante mucho tiempo eh, a los cristianos se nos vendía la idea de que el placer era algo condenado por ejemplo no algo que no podíamos acceder pero también se nos mostraba la idea de que hay un cierto orden que no puede ser transgredido El cristianismo actualmente lo vive así, ¿no? Inclusive por eso quizá mucha gente le ha oído, ¿no? Por estas concepciones como el infierno, el cielo, ¿no? La cuestión de la condena, eh, precisamente el, el comportarte bajo cierta moral, ¿no? Eh, y, y esa moral se justificaba, ¿no? Anteriormente, yo creo que hasta la fecha, ¿no? Con los famosos diez mandamientos o con las o, o las tablas de la ley o las o las normas que que se habían dado anteriormente y que el cristianismo, yo creo que el medieval adoptó. Sin embargo, Eclesiastés que es un libro muy importante, es el que va a abrir la pauta para poder comprender realmente cómo los hebreos o los semitas antiguos veían el mundo, y créanme que no tiene nada que ver con lo que nosotros quizá entendamos, ¿no? ¿Por qué ver aquí? Porque Eclesiastés va a ser un libro que los mismos evangelistas posteriormente van a utilizar como referente. El mismo Jesús dentro de los evangelios va a ser un Jesús que viva conforme Eclesiastes eh, lo había marcado, no como una regla, no como una orden, no como un mandato, sino como un estilo de vida. Y bueno, el texto de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés empieza con algo muy padre que dice, estas son las palabras de, de Coelet, que fue hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador. Lo más absurdo de todos, lo más vano de todos, pues todo es absurdo. ¿Qué provecho tiene el hombre que tanto se afana en esta vida?, Generación va y generación viene y, y todo permanece igual. Sale el sol, se pone el sol y afanoso se vuelve el punto de origen. Los ríos van y vuelven al mar y siempre regresan a él. Y más adelante dice, en, en el capítulo, bueno, es, un, es una porción del, del texto, no. digo, anteriormente no había capítulos, el texto se leía de corrido, pero ya en esta división encontramos mucho más adelante que dice, lo que existe ahora ya existía y lo que ha de existir existe ya. pues Dios hace que las cosas y que la historia se repita. ¿Por qué empiezo con esto? Porque nosotros creemos que desde siempre el tiempo se ha visto como una cuestión lineal, es decir, hay un principio y hay un fin. E inclusive, en, bueno al menos también en la facultad de filosofía, ¿no? nos, nos hacían muy clara la diferencia, que los griegos veían el tiempo como un devenir en forma circular pero que el cristianismo lo veía en forma recta, no en forma lineal, como es que sí, porque creen en un Dios creador y pues porque obviamente creen que hay un final del mundo ¿no? o sea, una cuestión como lineal y realmente es que todos los que vivimos actualmente, o casi todos eh, sobre todo toda la cultura occidental eh, ven el tiempo así eh, en ese en ese sentido eh, ¿por, qué, por qué ver el tiempo lineal bueno porque es una cosa que traemos construida desde hace muchísimo tiempo no nosotros sí tenemos bien marcada la noción de pasado y la noción de futuro no qué vamos a hacer mañana qué voy a comprarme más al rato qué voy a cenar qué voy a comer y bueno y qué pasó ayer no bueno me cortó mi novia o, o bueno ya fue el conflicto de gas a ver cuándo termina no o, o muchas cosas en fin o sea es, ese es nuestro eh, Precisamente el, el, el, el, la concepción temporal que tenemos. Sin embargo, los hebreos no lo veían así. Para ellos, de hecho, el tiempo como tal no existía. ¿no? Eh, para ellos el tiempo era una cuestión de repetición. Es algo así como un bucle, es algo así como un, un, un, un punto que se va repitiendo todo el tiempo, constantemente. Bueno, valga la, la, la redundancia, ¿no? Eh, El, el, el momento para ellos clave no es lo que va a venir ni, ni mañana ni lo que va a venir atrás, sino es precisamente lo que se hace en el instante y Eclesiastes precisamente es un texto que habla sobre eso, ¿no? o sea, las cosas ya existen y han existido siempre, porque todo se repite ¿y por qué hablamos de esto? y bueno, ¿qué tiene que ver con el tema del día de hoy, que es el concepto de eternidad en la Biblia? porque durante mucho tiempo la humanidad vivió esclavizada con el temor de que había que cuidar su forma de, de ser su, su conducta porque si no pues se iban a condenar o si no se iban a ganar la vida eterna y esa cuestión esa noción de eternidad esa noción de de, de vivir para siempre no inclusive yo me acuerdo que de chavito lo, lo relacionaba mucho con con una serie de que se llama Dragon Ball Z ¿no? donde precisamente el deseo que más querían los malos o los villanos era la vida eterna no y que es algo que querían pedir al al Shen Long sin embargo Porque es algo que traemos muy interiorizado, es decir, a nosotros nos asusta el hecho de que vamos a morir y de que inclusive, no, ¿qué va a haber más allá de la vida? ¿Habrá una vida después de la muerte? Y eso era precisamente lo que los griegos ¿no? y muchas otras culturas planteaban, ¿no? ¿qué va a haber más allá de la vida? Y entonces el, el cristianismo adoptó esa idea de, de la vida después de la muerte pensando que, que obviamente debe haber algo más allá. Pero cuando se habla de eternidad en la Biblia, no se está hablando... de una cuestión temporal, como nosotros podamos entenderlo. El concepto de eternidad en la Biblia, más que una cuestión de tiempo, porque ahorita ya les acabo de explicar que el tiempo para ellos no es como el de nosotros, el tiempo no es una cuestión lineal, ¿no? para ellos lo que importa no es lo que viene mañana, no es lo que viene atrás, sino es lo que se vive en el instante. La eternidad como concepto tiene que ver con una cuestión de calidad de vida, de forma de vida, es decir… Cuando se habla de cielo, por ejemplo, en los, en los textos del Evangelio o en los textos atrás, eh, yo creo que los, el famoso Padre Nuestro, ¿no? que dice Padre Nuestro que estás en el cielo, no se está refiriendo necesariamente a un lugar, a, un, a una cuestión espacial, sino se está refiriendo a una cuestión de categorías, es decir, el cielo para los hebreos representaba lo inalcanzable, representaba lo que estaba más allá inclusive de su propia razón. Para los, los, los hebreos, los semitas, el cielo era aquello a lo que no se podía tener acceso porque estaba más allá de sus posibilidades. Por eso es que Yahvé, o en este caso el Dios, el Dios antiguo, no podía nombrarse porque no, no puedes nombrar algo que está más allá de tu propia humanidad, por así decirlo. ¿no? El cielo era lo mismo, hay que, hay que referirnos a Dios como algo que está por encima de nosotros. pero no con una cuestión, digamos, de opresión o decir es que él es más grande y o, o, o él está, eh, digamos, él, él es un dios opresor o el dios tirano, no, no era la cuestión de aquello a lo que no se puede tener acceso aún, que en términos modernos eh, empezarían a hablar precisamente después de la tradición eh, hegeliana, no, se traduciría en plenitud. ¿Qué es esta cuestión de plenitud? Bueno, nosotros al ser personas, al ser humanos Eh, hace mucho tiempo existió un filósofo llamado Pico de la Mura mirándola y él fue el primero que se le ocurrió la gran idea de que y, y en una fábula él decía que los humanos somos los únicos que no tuvimos acceso a un alma ¿no? y que nosotros teníamos la dicha y la desdicha de tener que buscar nuestro lugar es decir, era, en nuestra libertad consistía en o una de dos o ser tan sublimes como los ángeles o ser tan o ser tan miserables o, o tan bestiales como los animales. Pero esa era la precisamente la libertad de la, de la humanidad que, que tenía que buscar su lugar en. Y más adelante encontramos que esta cuestión de la libertad, esta cuestión de decisión, que eso ya tiene muchos siglos, se empieza a ver más en el siglo XIX y en el siglo XX, cuando se empieza a hablar precisamente de la autonomía, ¿no? Con, la, con el surgimiento de la antropología, ¿no? Con el surgimiento de qué debe hacer la humanidad para, para cambiar, o en ese sentido para mejorar o transformar al mundo, viene la noción de, bueno, ahora la humanidad tiene que, que buscar una finalidad y esta finalidad va a ser la plenitud. Y, y he ahí el concepto de cielo, es ahí cuando el concepto de cielo cobra sentido, porque los hebreos así lo entendían, más que una cuestión de, ah, vamos a, a, a buscar a Diosito arribita, ¿no? Y, o, si, o si pecamos y si nos equivocamos vamos a descender a los infiernos ¿no? eh, ellos veían una una realidad en la cual pudieran tener acceso a una experiencia completa humanamente hablando ¿no? eh, pero bueno la eternidad entonces al no ser una cuestión temporal y al ser más una cuestión de cualitativa más una cuestión como de, de calidad de vida Entonces tiene que replantearse de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente el, nosotros seguimos viendo, ¿no? En las instituciones religiosas, seguimos viendo afuera cómo hay Eh, problemas precisamente por eso, no. Inclusive muchas religiones han peleado insistentemente, no, por ver quién es la mejor o quién es la que realmente va a alcanzar la salvación o la vida eterna, no. Y por el otro lado los escépticos o, o, y la gente que digamos es crítica, pues no tiene como las nociones claras de, de por qué se hablan de estos conceptos. El problema es que hace mucho tiempo hubo un revoltijo, no. Y, y y nociones que se traían no en, en, en la antigua eh, en el Israel ¿no? o en la antigua o los antiguos hebreos se revuelven con los griegos y, y viene entonces un caos ¿no? eh, y bueno cuando sea cuando sea, un texto clave para poder entender esta cuestión de eternidad y esta cuestión de eternidad no desde el tiempo sino desde el instante vamos a encontrarlo precisamente en un texto igual, antiguo, en uno de los de los evangelios. Es el famoso Evangelio de Marcos, que como dato, si alguna vez les interesa abrir sus Biblias, o sus textos, como quieran llamarles, eh, el Evangelio de Marcos es, es el primer evangelio que, que, que surge, ¿no? es el, el más antiguo que se conoce. Se supone que se escribió en el año 65 antes de Cristo, después de Cristo, perdón, Pero algo, algo curioso es que es el único evangelio que va a hablar de la vida de Jesús sin mencionar la cuestión mística. Es decir, el evangelio no comienza con el nacimiento virginal de Cristo, ni comienza con estas cuestiones más, um, digamos, eh, metafóricas. ¿no? Es un evangelio que comienza con, con un Jesús de Nazaret ya adulto. Y, lo, y, lo, y, lo, y algo raro que tiene el evangelio de Marcos es que... en, en Originalmente el, el, el texto se escribió, o al menos así están de acuerdo casi todos los papirólogos, cuando se escribió el texto llegaba hasta, hasta el, lo que conocemos como el capítulo 16. Y hay un, por ahí un texto hasta, separándolo en versos, que sería el verso 8. ¿no? Pero este evangelio tiene un anexo, tiene un agregado que se escribe 100 o 200 años después aproximadamente. Lo, lo, lo interesante de este evangelio es que no habla tanto de la... Aparición de Jesús como tal, ¿no? si Jesús resucitó o no resucitó, no. sino lo que va a plantear este evangelio precisamente es la cuestión de cómo alguien puede vivir inclusive después de la muerte. no. Y no porque sea una vida literal, sino precisamente porque eh, si, si algún día le echan ojo a este texto, se van a dar cuenta de que lo que... De la, la intención de la resurrección de Cristo es más que nada para aún comenzar de nuevo. Es decir, cuando Jesús resucita, no sube a los cielos, como muchos pueden pensar, o como muchos se nos ha dicho, ¿no? que Jesús resucitó y luego se subió al cielo. Y, y, y de hecho, no, en este texto, originalmente, lo que planteaba era que al, al resucitar Cristo, Jesús regresaba nuevamente a Galilea, que es el lugar de donde había nacido. Y bueno, Galilea no era el lugar más bonito, ¿no? Yo creo que Galilea equivaldría a lo que hoy es un barrio bajo de nuestra ciudad, ¿no? O, o en fin, ¿no? Galilea, de hecho, la llamaban el lugar de la podredumbre, ¿no? Porque todos decían que nada bueno salía de Galilea. Y efectivamente, de ahí surgió Jesús de Nazaret. Pero, ¿por qué Jesús diría que regresen al principio? Bueno, porque precisamente a él no le interesa la cuestión del futuro ni la cuestión de, de pasado. Para, para los hebreos antiguos, lo que importaba era. ¿Cómo vivías el presente? ¿Cómo vivías el instante? Porque en ese instante, en ese presente, es donde se encuentra la verdadera eternidad. ¿Y cuál es la verdadera eternidad? Bueno, pues la eternidad es la cumbre de la vida de la humanidad. Y en ese sentido sería la plenitud, o la vida, o la mejor vida que uno puede encontrar aquí. Y bueno, antes de seguir con este tema, vamos a ir a otra canción. Y continuaremos más adelante con la, con la noción de instante y la noción de repetición para seguir hablando de la, de la eternidad y cómo la eternidad se va a relacionar con un concepto ya muy utilizado y inclusive mal utilizado que se llama felicidad. mis manos echan de menos tus manos mis manos echan de menos tu piel mis manos echan de menos tu pelo y tu cuello y mi dolor echa de menos que me seas infiel hoy te echan de menos el café, la sartén, el perfume, las sales de baño mi espejo no te veía llorar del uno al cien los centímetros de ti que llegué los paños creo que desde hace unos meses ya no te recuerdo, ya no te me apareces Por eso me gustaría verte para saber qué se siente cuando no estás Estaba en tus ojos color miel Te pedí que fueras mi mujer Aunque con anillos de corte He decidido arrancarme la piel Te la mando por correo que sepas que Tan ahí lo beso que me diste Parilla echa de menos tu sombra, la sombrilla del pez te añora pero pues, no sé Si tanto como extraña tu espalda la alfombra, creo que desde hace unos meses ya no te recuerdo ya... ya regresamos aquí al a Areópago y ahorita estamos hablando del concepto de eternidad en la Biblia. Bueno, ya en el, en el bloque anterior les contaba acerca de, de que la eternidad no tiene que ver con una cuestión temporal, es decir, no tiene que ver con una cuestión de para siempre, ¿no? Como muchos entienden. Eh, cuando se habla de eternidad en la Biblia lo que realmente se está tratando de hacer énfasis es el, la forma de vivir, es decir, la, la, la calidad o la, o la manera en la cual uno vive, ¿no?, Su, su, su cotidianidad o su instante no mismo, ya les decía que para los hebreos la, la noción de tiempo como nosotros la tenemos de presente, pasado y futuro, no existía porque para ellos lo que, lo que siempre existía era la cuestión de repetición es decir, ellos creían que efectivamente cada día, cada momento se repetía, que al salir el sol, el día era el mismo día que, que pasó eh, el, eran, que exactamente era el mismo día, solo que digamos era diferente ¿no? no aquí no no había tanto la preocupación de que voy a comer mañana o que si mañana me van a dar chamba o sea no, no existía eso porque precisamente ellos entendían que la la la la vida era una constante repetición es decir eh, si si hoy ya no trabajo quiere decir que mi día que se repitió pues en algún punto se repitió pero tuvo un error Y entonces hay que buscar ese error, hay que saber en dónde fue ese error para que en la próxima vez que se repita el día pueda hacerlo mejor. Entonces eso, eso es algo que a lo mejor nosotros no podemos entender, realmente no lo entendemos porque tenemos milenios viviendo con una, un, una cuestión de tiempo ya muy arraigada. Sin embargo es importante para entender por qué, por qué los cristianos antiguos y por qué el cristianismo no es algo que esté caduco todavía. ya les decía que el libro de Eclesiastés también es una crítica hacia las filosofías antiguas, ¿no? hacia las filosofías griegas, por el simple hecho de que ellos creían que, que las filosof la, la filosofía, en este caso de los estoicos, epicúreos y de los cínicos, lo único que motivaban era eh, alejarse un poco de la realidad, es decir, querer siempre salirse ¿no? de, de todo lo que acontecía ¿no? en su diario vivir, y por ende… no Se, se generaban, digamos, las clases sociales, es decir, eh, yo al ser diferente a ti, yo al, al mo moverme diferente a ti, yo al, al pensar diferente a ti, pues obviamente lo, lo único que estoy generando es que yo me ponga en un estatus distinto al tuyo, ¿no? ya sea para mejora o, o peor, ¿no? o sea, digo, en este caso, en el caso de Diógenes, por ejemplo, el cínico, pues todos lo rechazaban, sin el cambio, en el, en el caso de los estoicos o de los epicúreos, eran personas, en su mayoría, adineradas. Entonces, en su intento de conjugar esta noción de tiempo, esta noción de realidad, ellos dicen algo muy interesante en ese mismo libro de Coelet. Todo tiene su tiempo y hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para vivir, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para destruir, un tiempo para... para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Así se la llevan, un tiempo para callar, un tiempo para hablar, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Y algo muy, muy raro, que, que, que, y a lo mejor este texto no nos dice mucho, pero si nos salimos un poco de nuestro tiempo y empezamos a ver el tiempo como ellos, entonces vamos a ver que tiene sentido. Si empezamos a ver que la vida es una repetición, nos vamos a dar cuenta de que en esta repetición puede haber infinidad de posibilidades. En este caso, una posibilidad de callar, una posibilidad de hablar, una posibilidad de amar, una posibilidad de odiar. Hay una posibilidad de guerra y hay una posibilidad para la paz. Pero todo depende también de una categoría que más adelante y, después de, y, y, y, y surge justo después de que los filósofos y, y los teólogos, por ende, ¿no?, pensaran en, en, en, en replantear la, la existencia ya no como una noción indiferente, sino como algo que tiene que, que verse con mucho cuidado. Todo surge después de la Segunda Guerra Mundial, después de Auschwitz, precisamente porque la humanidad ha llegado al, al declive, ha llegado a la crisis más grande de toda su existencia, ¿no? inclusive mucho más allá de las otras guerras. Y es cuando empiezan a darse cuenta de que las decisiones, en este caso la categoría de decisión es lo que hace que la, es lo más importante y en lo que nosotros como humanidad tenemos que enfocarnos. En este caso decidir qué vamos a hacer en esta constante repetición es lo que nos va a mostrar si estamos aptos para vivir o si de plano estamos en declive para el caos. Más adelante de este texto donde se dice que para todo hay un tiempo, es, es, dice lo siguiente Yo sé que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva Y también sé que es un don que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes Sé que todo lo que Dios hizo es para siempre y no hay nada que añadirle ni quitarle porque Dios así lo quiso ¿no? Y ahora todo lo que existe ya existía y lo, que existe, y lo que ha de existir ya existe porque Dios hace que la historia se repita Es decir, ellos no están preguntándose en cómo la humanidad va a generar mejores tecnologías o cómo la humanidad va a, a tener asegurado su futuro. ¿no? Si vamos a generar un nuevo sistema económico o si vamos a buscar la mejor política o si vamos a buscar las mejores estructuras o instituciones que preserven nuestra vida ¿no? o lo que nosotros creemos que es la mejor vida ¿no? o la buena vida. No, para ellos todo es una constante repetición. Pero lo que importa en esta repetición es precisamente la decisión que se tome en el momento en el que surge esa repetición. Hay un filósofo llamado Francisco Torralba que él decía que él, él encuentra en, en, en José Aranguren, ¿no? Un, Un pedagogo, un educador de hace 50 años aproximadamente, él encuentra algo muy interesante. Aranguren, con su influencia en el cristianismo, él era filósofo también. Con su influencia cristiana, con su influencia en textos como Nietzsche, Deleuze, eh, Kierkegaard, eh, él empieza a darse cuenta que, que la, la noción de instante y de repetición son sumamente importantes para entender a qué se referían con eternidad los antiguos. ¿Por qué? Porque para él, la repetición, en la repetición está la eternidad. Es decir, la repetición lo que nos va a permitir es la oportunidad para tener la mejor condición de vida posible. Y esta mejor condición de vida posible, también llamada plenitud, es la eternidad. Y esa repetición solamente se logra cuando el instante, y ese instante va a ser un momento único, un momento de trascendencia, un momento de... completamente diferente es un momento en el cual eh, la, la, la, la gente puede experimentar algo que nunca en su vida existió cuando ese instante la humanidad decide repetirla entonces es cuando encuentra la, la, la eternidad y él pone unos ejemplos que a lo mejor nos pueden ilustrar mejor lo que estoy diciendo él decía cuando un profesor da su clase Con la misma intensidad, con la misma pasión, con la misma entrega que lo hizo la primera vez, ese hombre está viviendo la repetición, o en este caso la eternidad. O cuando un esposo o una esposa, o un novio, o una novia, o X persona, ¿no? besan a su pareja, ¿no? eh, después de muchos años de, de, de relación, y la besan como si fuera la primera vez, esa persona está viviendo la repetición o la eternidad. Cuando el sacerdote o el maestro ¿no? da sus clases dominicales este, y, y las da con la misma eh, devoción, con la misma seriedad, con la misma entrega, como si fuera la primera vez que las estuviera impartiendo, esa persona está viviendo la eternidad. ¿Por qué? Porque la decisión original, la primera decisión que tomó, aunque la está repitiendo constantemente, la hace única y la hace sublime y la hace intensa. Es decir, no están pensando estas personas en el futuro, no están pensando en cómo voy a dar mi clase mañana, no están pensando si en 10 o 20 años se van a hastiar de su profesión o de su pareja o de sus trabajos, ¿no? No, ellos están pensando cómo en el hoy, en el instante, ellos pueden vivir la mejor de mejor la mejor forma posible, y ellos están decidiendo con la misma entrega que lo hicieron todo el tiempo. Esa es la eternidad para Aranguren, y es más o menos la eternidad como la conciben los antiguos. Es decir, cuando Jesús de Nazaret les dice a sus discípulos, eh, no se afanen por el día de mañana. no ¿Por qué se afanan de, de algo que ustedes todavía no conocen? no ¿Por qué no le hacen como las aves del cielo que no siembran y sin embargo comen? ¿O los lirios del campo que son tan bellos y nadie los siembra y está al pendiente de ellos? ¿no? ¿Por qué ustedes se afanan de algo que no? Él inclusive decía, ¿no? Eh, eh, vean como yo no tengo ni siquiera dónde acostarme, no tengo dónde vivir, no tengo nada, porque Jesús de Nazaret era un nómada. ¿no? Y, y decía, y sin embargo no me preocupo, porque precisamente yo sé que lo importante no es lo que va a venir y, lo, y, y tampoco es regresarse a la melancolía de lo que ya no está. Aranguren hace una definición y hace una separación muy importante entre la eternidad o la repetición y la, y la melancolía y la esperanza. Para él, aquel que vive en la melancolía es aquel que vive añorando el pasado perdido. Y es aquel que en sus recuerdos se queda grabada su emoción o su alegría o su dicha o su gozo. ¿Por qué? Porque para él eso ya está perdido. Y aquellos que viven en la esperanza viven depositando su diario actuar en un futuro. Es decir, para ellos lo que ha de venir es su motor para continuar todos los días. Es decir, aquellos trabajadores actualmente ¿no? que se friegan eh, trabajando ocho horas, doblan turnos, ¿no? para en algún momento de sus vidas poder comprarse una casa o en algún momento de sus vidas tener algo que dejarles a sus hijos o en algún momento eh, poder salir del estatus en el que están. Ellos están depositando su vida en la esperanza porque están haciendo cosas pero pensando en el futuro y ese futuro es lo que los mueve. Pero la eternidad como la entienden en la Biblia o como lo entienden los antiguos pensadores bíblicos es el momento, es el instante. Es decir, es lo que yo hago y como mi mis decisiones son las mismas decisiones que las que fueron ayer y las que fueron anteayer. Y las mismas decisiones del hoy son las que han de venir. Es decir, nada cambia precisamente porque, porque ya todo existe, es decir, ya no hay nada nuevo bajo el sol como lo diría Eclesiastes. Y este libro de Eclesiastés es un libro súper importantísimo si queremos poder comprender el pensamiento antiguo. No solamente hay que echar mano a, a, a textos griegos, no solamente hay que echar mano a lo que nos enseñan en las iglesias o, o lo que nos enseñan en las escuelas. no. Hay que echar mano también a aquellos que ya no, que quizá ya hemos olvidado. Para nuestra vida cotidiana o para la praxis cotidiana, eh, ¿cómo podríamos vivir la eternidad? Bueno, eh, la eternidad tiene que pasar por un proceso. Nadie puede quitarse la noción temporal que tiene de la noche a la mañana y lo que propondrían los evangelistas precisamente es vivir, vivir el tiempo como si, vivir el día como si fuera el primer día de la vida, es decir… A diferencia de la frase que siempre entendemos de que vive tu vida como si fuera el último día de tu existencia o vive tu, este día como si fuera el último de tu vida, ellos plantearían vive el día como si fuera el primer día de tu vida. Es decir, ellos plantean una, un constante renacer, una constante resurrección. Para ellos eso es la resurrección. No es una cuestión de después de la muerte, no es una cuestión... Del más allá no es una cuestión sino ellos están planteando un nuevo resurgir de algo que ya fue pero algo de algo que siempre es por eso en la biblia o en los textos bíblicos en los textos evangélicos vamos a encontrar que la, la famosa frase lo que es lo que fue y lo que ha de venir y que al final de cuentas son lo mismo así ven ellos a dios a ellos no ven ven a un dios que es que fue y que ha de venir pero que es un dios que no cambia. ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos lo importante no es el tiempo, lo importante es el instante, el ahora. Esa es su forma en la cual ellos experimentan la eternidad. ¿Y, ¿Y por qué eso nos ayuda a liberarnos del miedo? Bueno, porque si ya dijimos que uno de los miedos que planteaba la iglesia durante mucho tiempo, o en este caso la iglesia católica, fue eh, teme, porque si tú eres pecador... te va a ser al infierno, ¿no? O, o, o ya verás cuando vengan aquellos días, ¿no? O ya verás cuando te mueras, ¿no? Lo que estos escritores realmente planteaban es: hay de ti lo que tú hagas, ¿no? Porque si tú quieres construir tu propio cielo, si tú quieres construir tu propia eternidad, pues es tu decisión. Y si tú quieres condenarte, si tú quieres vivir una vida, eh, digamos, una vida Poco vivible, ¿no? Pues también es tu decisión. Digamos, si tú quieres construir tu infierno, es tu bronca, ¿no? Eso era lo que planteaban. Y para poder vivir en la eternidad, ellos tenían que pasar por una situación y esta era el desierto. Algo que vamos a encontrar mucho en los textos bíblicos es como los profetas y como otros actores dentro de las historias bíblicas, antes de hacer cualquier cosa, iban al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto se encontraban con todo lo necesario. Y este todo lo necesario era precisamente la nada. la nada y digo los que a lo mejor tienen si ustedes alguna vez han sabido lo que es la nada, ¿no? O quedarse sin nada o estar en la nada completa, pues habrán pasado por una crisis, ¿no? Casi siempre entendemos como nada cuando no tenemos que comer o cuando andamos en pobreza, ¿no? absoluta, ¿no? Pero no, realmente hemos vivido momentos de vacío, hemos vivido momentos de de completa ausencia en nuestras vidas. Esa es la nada. Y en filosofía podríamos ver la nada como la nada heideggeriana, por ejemplo, ¿no? O la nada desde Kierkegaard, o la nada desde Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Que son nadas en las cuales precisamente el ser humano va a encontrar el sentido de su existencia. ¿Por qué la nada? Porque en la nada es cuando uno puede realmente decir y decidir qué, qué momento es el que quiere vivir. Es decir, antes de que Jesús de Nazaret empezara con toda su labor, ¿no? Con toda su labor eh, salvífica desde el cristianismo, ¿no? O con toda su labor, eh, ¿cómo llamarla? Eh, con toda su, su, su labor, antro, no sé, antropofilia, ¿no? No sé, este. Antes de que Jesús de Nazaret fuera a hacer lo que hizo, ¿no? Llámenlo como quieran, un revolucionario, un liberador, un salvador, Jesús de Nazaret tuvo que irse al desierto a experimentar la nada. Y es que en esa nada, él se encontraba precisamente con sus propios demonios, es decir, las tentaciones. Y estas tentaciones precisamente eran estas nociones de tiempo que nos invaden a nosotros. Es decir, cuando Jesús de Nazaret está en el desierto, lo primero que le dice el diablo es, ¿qué tienes que comer? ¿No? Y él le dice, nada. no y Dice, pues ahí está, échate unas gordas, no unos tacos, convierte esas piedras en, en, en comida. ¿no? Y él les dice, no, así estoy bien. Y cuando le dice, mira, adórame, y entonces yo te voy a poner como... como rey de todas estas naciones, ¿no? o sea yo te voy a, a, a elevar, ¿no? te voy a dar un, un, un dominio, una autoridad y puedes ejercer el poder sobre todo esto, y él dice, no, no lo quiero, ¿no? o sea no me interesa, no es algo que me preocupe pues, ¿no? ¿por qué? porque él entiende que lo importante no es lo que venga en el futuro ni lo que él está, ni lo que le aconteció en el pasado, no le importa si él dejó atrás una casa, comida, este, no, no le importa si, si más adelante puede él ser poderoso, o tener un estatus, o ser un académico exitoso, o ser una persona laboral con mucho dinero, ¿no? No le importa tampoco si tiene familia o no, ¿no? Lo que a él le importa es ese instante, porque ese instante es el que va a determinar precisamente su rumbo. Y él vive la, la, la intensidad, vive la repetición. Ya les había dicho precisamente este eh, Este ejemplo que ponía Aranguren, ¿no? De, de, de, ¿Cuál es la eternidad? Bueno, la eternidad es que yo haga las cosas con la misma pasión y la misma intensidad como la primera vez que las hice. Que yo viva el día como si fuera el primer día de mi vida, ¿no? Esa es la eternidad. Y si uno viviera así su vida, uno podría encontrar una vida mejor, una vida sin tantos problemas, una vida sin tantas broncas, ¿no? Sin tanta complicación. Pero no solo eso, también haría que nosotros fuéramos personas más responsables éticamente. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que hacemos en este momento va a afectar en algún momento a otros. Y a lo mejor no lo vemos, a lo mejor no sabemos el futuro, pero lo cierto es que lo que uno decida construir en este instante también va a afectar lo que no, nos dejaron delegado los anteriores nos está afectando a nosotros, ¿no? Toda esta tradición de pensamiento, o sea, no es de gratis la, las crisis económicas en México, no, o sea, sabemos que hubo un Salinas en algún momento, ¿no? Que con el famoso Fobapro pro empezó y desbalcó a nuestra querida nación, ¿no? y más atrás, obviamente. O sea, sabemos que las decisiones del, del, del acontecer, del actuar, hoy es lo que determina el futuro. ¿no? Pero no, no se trata de actuar para, para por preocupación al futuro, se trata de hacer conciencia en el presente, se trata de, de vivir esa repetición como si fuera la única oportunidad que tenemos de hacerla. Se trata de decidir conscientemente y responsablemente como si fuera la primera vez que lo hiciéramos. Y Eclesiastés es ese mismo libro, ¿no? Y, y les digo, esto viene más adelante también en los Evangelios. El Evangelio de Marcos es un evangelio bastante interesante, porque va a mostrar cómo Jesús de Nazaret precisamente vivía esto. ¿Por qué Jesús de Nazaret les dice a sus discípulos, por ejemplo, cuando resucita, que vayan de regreso a Galilea, que él va delante de ustedes, que Él va delante de ellos, precisamente porque sus discípulos, sus fieles seguidores, entre comillas, cuando a Jesús de Nazaret lo aprendieron para llevarlo a la cruz o para matarlo? ellos huyeron. Es decir, se abrieron, se rajaron. Pero Jesús de Nazaret entiende que lo que pasa el día de hoy, va a pasar el día de mañana. Es decir, el mensaje del Evangelio es, cada día es una nueva oportunidad para vivir. Y lo que Eclesiastes va a plantear es lo siguiente, ¿no? Bueno, entonces, si sabemos que la, la historia se repite, Pues también sabemos que las cosas negativas se repiten, y claro, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto guerras, no hemos visto hambres, no hemos visto pestes? O sea, desde hace dos mil, tres mil años, la humanidad se queja de las mismas problemáticas, ¿no? De que vivimos en un sistema opresor, que el imperio romano, que el imperio bárbaro, que el imperio de los finicios, ¿no? Que el imperio de Enrique Peña Nieto, o sea, son las mismas cosas, ¿no? Pero Eclesiastés dice lo siguiente, «Anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con alegre corazón, porque Dios ya se ha agradado de tus obras». Que siempre sean blancos tus vestidos y nunca falte perfume en tus cabellos. Goza de la vida con las personas que amas en tu fugaz existencia. Cada uno de tus absurdos días, pues esto es lo que te ha tocado en estos afanes. Y todo lo que te venga en la mano, hazlo con todo empeño. Porque a la muerte a la que vas, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Y no hay nada. Lo que está proponiendo el evangelista, o en este caso... Eh, Y sí, bueno, América, una amiga me está diciendo, me hace recordar el eterno de re retorno de Nietzsche. Pues efectivamente, Nietzsche fue pastor, aunque todos me critiquen. <risa> Nietzsche fue teólogo, estu tuvo estudios teológicos también. O sea, esta noción de eternidad, del retorno de Nietzsche. Algunos postulan, de realidad, de hecho lo mencionaría ¿no? en alguno de sus libros. Me parece que el de pasiones, no. Hay un texto de Derrida, creo que es el, el, el texto del sacrificio, en el cual Derrida diría que el Nietzsche entiende la noción de desierto y la noción de eterno de retorno precisamente porque regresa a los textos de los medio orientales. Eclesiastes o Koled es un texto medio oriental. ¿no? Entonces, eh, cuando él habla precisamente, Eclesiastés, regresando al tema, que lo que importa es cómo disfrutes el día de hoy, que goces de la vida con las personas que amas, que comas tu pan con alegría, que bebas el vino con alegre corazón, podemos interpretarlo, échate unas buenas chelas hoy. ¿no? Es precisamente porque sabemos que la historia se repite, pero no es tanto, la preocupación no debe ser tanto de que la historia se repita, lo importante debe de ser qué voy a hacer ante esa repetición y cómo voy a vivir el día de hoy frente a esa repetición, frente a ese eterno retorno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues tengo que cambiar mi forma de vivir, mi calidad y mi actitud de vida. José Aranguren diría que lo que importa realmente es la seriedad con la que te tomes el día, que es ahí donde encuentras la verdadera vida ética, porque cuando te tomas con seriedad la vida, sabes que cada instante es el último de tu vida, y, pero también tienes que vivirlo como si fuera el primer instante de tu vida. ¿no? Porque al final de cuentas, a todo, a, al lugar al que vas, que es la muerte, no hay trabajo, no hay planes, no hay conocimiento, no hay nada. Cuando uno entiende su vida desde la finitud, desde su vida como ser mortal, uno entiende entonces realmente que lo importante es vivir y no es tanto preocuparse, no es tanto afanarse. Y también es importante tomar buenas decisiones, tomar decisiones conscientes, tomar decisiones en las cuales no importa lo que venga, pero que al menos uno esté consciente de que fue la mejor decisión. Amar a la persona con la que estás como si fuera la primera vez que la hayas amado, ¿no? como el primer día en que la amaste. Tomarte una copa de vino, comerte un buen caldo ¿no? de, frut, de verduras, o un caldo de pollo, bueno, los pues que comen carne, ¿no? O sea, hacer lo que se hace, pero con la misma intensidad y la misma pasión. De hecho, eso es lo que Derrida plantearía, ¿no? Jacques Derrida, un filósofo no, que no tiene mucho que se murió, ¿no? Un filósofo contemporáneo. Él diría que a la sociedad actual no le hace falta reflexión, no le hace falta técnica, no le hace falta nada. Lo único que le hace falta es pasión. Y en este caso es pasión por vivir, ¿no? Eso es precisamente lo que el, la, el evangelio o los, o los antiguos e escritores de, de los evangelios y de los textos hebreos vivían, veían. Y que desafortunadamente es cierto que el cristianismo ha cometido errores garrafales, han sido causantes y agentes de destrucción. ¿no? Que la tradición de la iglesia no ha sido la mejor vista, pero hay que entender que sus orígenes pueden ser una alternativa real para nuestra vida actual. Y en esta vida posmoderna donde parece que la humanidad no tiene rumbo, ¿no? Donde quizá nos aproximamos a la Tercera Guerra Mundial, <risa> donde vemos una epidemia de ébola, ¿no? O donde vemos que ya hasta salen agujeros con metano, ¿no? En nuestra tierra. Pues sería bueno echar conciencia, ¿no? De lo que estamos haciendo actualmente. Pararle un poco al, a la reflexión y ponernos más a actuar. Y actuar con la pasión como la primera vez, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado y siempre dicen que la primera vez nunca se olvida, ¿no? Pues precisamente es así como deberíamos vivir a cada instante, no solo la primera vez en lo sexual, ¿no? sino en todas las acciones que hacemos. ¿no? Y bueno, ya vamos a casi a despedir este programa. Eh, vamos con la siguiente rola que es de nuestro productor Aarón. Eh, por cierto Aarón, muchas gracias por hacernos controles el día de hoy. Esta canción se titula… Son Jarocho de Boca Floja y sonis Esto es Boca Floja y Sonex de Jalapa Dice si, sí, llega Fue la promesa libertaria Los galardones de la excusa necesaria La emancipación imaginaria La sombra del cuerpo inalcanzable Tengo derecho a cuestionarlo Incuestionable, no se sé, me La piel con notas clásicas Es lo sensible en mi piel de esta locura sintomática. me falta práctica Para hacer el sumiso predilecto Colgarme los picos de un pendejo Y sumarme a los porbores del complejo Muy poco efecto me surtió la catequesis El porfriato, los científicos, la raza cósmica y su tesis. Y el crucifijo es el meollo, y el cura creo yo. Sigo cortando caña y dando nombres a esclavistas sin decoro. Así que vendado, esperando el la isla que indique tu tesoro. Que indique tu tesoro. Uh. Dice: Sigo quilombo, mocambo. La del en, un quilombo, mo cambo. Del en la nación del idiota me refugiado en un quilombo mocambo A su noción del estado la ha rechazado mi quilombo mocambo Quilombo mocambo Quilombo mocambo En la nación del idiota me refugiado en un quilombo mocambo A su noción del estado la ha rechazado este quilombo mocambo Quilombo mocambo Quilombo mocambo Es el quilombo mocambo Abre los ojos, ya despierta Que es poca y el se Testado en emergencia Todo el mundo, todo el mundo dice alerta Abre los ojos, ya despierta Abre los ojos, ya despierta Boca floja, Sonex Desde las calles de Jalapa Emancipando Bueno, ya estamos terminando con nuestro programa el día de hoy, el concepto de, de eternidad en la Biblia. Y como decía en el spot, eh, o bueno, en, en, el, en el anuncio, ¿no? que más allá de la vida después de la muerte, más allá del cielo y del infierno, y de tantas concepciones que durante mucho tiempo bañaron de miedo a la humanidad y la volvieron ajena ante las necesidades y problemáticas, hoy podemos entender que la eternidad realmente es una condición de vida. Es una forma de vida. ¿no? Eh, ¿Por qué se dice que Jesús eh, vive en la eternidad o fue eterno? ¿no? Precisamente porque la condición de vida, o al menos para los creyentes, ¿no? o, a los, o los que así creemos, ¿no? eh, la, su condición de vida fue esa. no, Eso Fue precisamente una calidad de vida en la que esta repetición constante, esta repetición que él podía ver y él podía entender, eh, era la oportunidad que él necesitaba para poder... Digamos, ser un agente de cambio, un agente de transformación. Jesús eh, de Nazaret decía constantemente: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. ¿no? Y uno diría, pues, qué fregado, qué dichoso va a ser un pobre, pues si está fregado, ¿no? Pero precisamente era porque él entendía eso, era porque él entendía la pobreza, ¿no? era porque él sabía de esa condición, y sin embargo sabía que aún dentro de la condición de pobreza se podía vivir una eternidad. Es decir, se podía vivir una vida. una calidad de vida tremendamente superior a la que inclusive los ricos o poderosos de su tiempo ¿no? vivían. Eh, a todas las bienaventuranzas, de hecho, ¿no? en, en, el, en los evangelios, en, el, en Mateo 5, por ejemplo, todas las bienaventuranzas van dirigidas hacia gente, hacia personas, que en nuestro tiempo, diríamos, pues son las personas más fregadas, no son las personas excluidas. Las bienaventuranzas van dirigidas a pobres, van dirigidas a personas que lloran, van dirigidas a personas que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Yo siempre los relaciono mucho con los luchadores sociales, ¿no? Eh, con esta gente que tiene el hambre y la necesidad de cambio, ¿no? Siempre estas bienaventuranzas van dirigidas a las personas que, que, que en un mundo eh, en el cual lo que se tiene, lo que se consume, lo que, de lo cual uno se puede apoderar es lo necesario. Hace poco, bueno, hace unos días, un compañero aquí de radio, ¿no? Vargas, al que mando un saludo. decía algo muy muy interesante no y que de hecho me, me gustó lo que dijo no dice es que de qué otra forma se puede atacar el poder en nuestro tiempo si no es con poder dice bueno solo el cristianismo no que cree que se puede cambiar se puede combatir con amor dice pero la verdad es que eso no es un bonito cuento de ficción sin embargo irónicamente en los antiguos tiempos o bueno en el tiempo de los de, de, de jesús de nazaret y de las primeras y los primeros cristianos digamos que era su, su su forma, ¿no? En la cual quería, ¿no? Eh, cambiar la realidad en la que vivían. No era tanto, ¿no? Desde esta concepción eh, común, ¿no? No era tanto desde el empoderío de los imperios, ¿no? No era tanto desde la, desde la, desde el poderío del Sanedrino de la religión, ¿no? Como actualmente también sigue siendo, ¿no? No era tanto desde apoderarse, ¿no? Inclusive, yo creo que una de las cosas que criticaría mucho de los movimientos sociales es que precisamente eso no quieren atacar el problema con el mismo problema, ¿no? O sea, empoderarse, ¿no? Cuando realmente la solución no está en empoderarse, ¿no? La solución precisamente está en cómo vivir, ¿no? De una manera en la cual no gobierne ningún poder, ¿no? Y sin embargo, puedas vivir de una forma eterna, ¿no? Entendiendo la eternidad como ya habíamos mencionado antes. Eh, la eternidad como eh, una repetición, pero una repetición donde las decisiones originales se renuevan constantemente. Esas decisiones que se renuevan, esas decisiones, ese compromiso que se renueva, todo, todo lo que implica ¿no? como decisión y que a cada instante está resurgiendo, está, está en una constante resurrección, eso es lo que precisamente permite que la vida continúe, ¿no? eh... Y es una visión completamente nueva, digo, no, al menos a mí en cuando tomaba escuelas sabáticas, no, o las escuelas, las pequeñitas escuelas en la iglesia, obviamente no me daban, ¿no? Y mucho menos verlo afuera, porque precisamente no es algo, no es un tema que se trata a profundidad. Pero entender la eternidad no como algo temporal, no como algo a futuro, no entender la eternidad como un premio, como, como un castigo, como un premio, entender la eternidad no como un una cuestión mística, supernatural, ¿no? Sino entender la eternidad. desde el presente, desde la finitud, desde mi condición como, como persona que he de morir, es precisamente algo que ayuda a vivir una vida mejor. Y que creo yo es importante también retomar para las próximas decisiones que tomemos y las próximas acciones que nos dispongamos a hacer. Así que cuando lleguen a su casa, o cuando estén con su familia, o cuando estén con sus amigas o sus amigos, cuando estén con toda la gente que los rodea, vivan el momento... como si fuera el primero de sus vidas, con la misma intensidad, con la misma pasión. Vivan el momento como si ese instante ¿no? fuera la primera vez que lo hicieran. Sabiendo que si se equivocan, sabiendo que si, se, si, si la cagan, ¿no? como vulgarmente decimos, ¿no? sabiendo que si, si la riegan, cada día es una nueva oportunidad para comenzar, porque al final de cuentas no hay nada nuevo bajo el sol. no. La historia siempre se repite porque las cosas ya están... Y las cosas van a seguir así tal vez. No lo sabemos y que no sea algo tampoco que nos, nos preocupe tanto. no Lo importante es lo que hagamos en este momento y con qué pasión, con qué entrega las hagamos. Porque esa es, en, en términos bíblicos, en términos antiguos, esa es la verdadera eternidad. Pues yo soy Israel, este es su programa El Areópago. Mando un saludo a mi amigo Héctor, también Héctor Rúa. Eh, que es el ha sido el iniciador De este proyecto, también de este programa Bueno, ya no es un proyecto, ya es un programa como tal eh, Y que En una ocasión más lo, lo, lo tendremos aquí Con nosotros también eh, Cuídense, hasta pronto, nos despedimos Con una canción más, que esta canción se llama Es una canción de Pink Floyd La canción se llama Wish We You Were Here